Amigas y amigos, bienvenidos al show. Damos comienzo a un nuevo segmento de este programa y hoy vamos a comenzar con música de película. Más concretamente con la música de una película estadounidense de 1984 dirigida por Martin Brest. La película lanzó a la fama internacional a Eddie Murphy y generó ganancias por más de 316 millones de dólares acercándose al segundo mayor éxito de ese año después de Los Cazafantasmas. Beverly Hills Cop, un detective suelto en Hollywood. Comenzamos con la banda sonora de esa película del año 1984. and battered i could tell what i felt i was unrecognizable to myself I saw my reflection window on my own face but are you gonna lead me wasting away on the streets of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 Y continuamos con música de película, en este caso año 1993, banda sonora de la película Filadelfia, una película protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington, donde bueno, eh cuenta la historia de un abogado que es este despedido por contraer sida eh, VIH y contrata a un abogado para que justamente demandara a la empresa eh un abogado de color homofóbico, por lo tanto eh, sin duda se da un papel muy importante de ambos actores en esa película que se tienen que poner en la piel de dos eh, personas que existieron realmente porque la película fue basada en hechos reales. Aquí la música de esta película, el tema central de Filadelfia, justamente el tema Calle de Filadelfia de Bruce Springsteen. yendo rock and roll. Me miro en el espejo y me veo un poco viejo para andar cantando rock. Y la música ahora de La Tabaré, grupo que fusiona el art, art rock y el blues con la canción popular y el teatro. La banda fue formada en el 85 en Montevideo alrededor del cantante, compositor, actor y escritor Tabaré Rivero. Eh, podría ser el nexo entre el rock uruguayo de los 70, el canto popular y el rock de los 80, la Tabaré El grupo ya ha editado un total de 14 discos, un video home de edición limitada, un largometraje, varios DVD doble y ha realizado cinco operetas junto a la Comedia Nacional y el teatro El Galpón, así como la participación de largometrajes y especiales de televisión. Aquí La Tabaré sigue siendo rock and roll. Me veo un poco viejo para andar cantando rock. Hace tanto quiero que lo que la campera de cuero del rompero se aburrió. ahora a México Graciela Mauri es una actriz conductora de televisión y cantante de música pop mexicana conocida ampliamente por entrañables personajes en famosas telenovelas de aquel país, también por ser conductora de exitosos programas es la hermana menor del también actor y cantante Toño Mauri y éxito en gratis del grupo Fresa con Crema, cuenta con 5 álbumes editados aquí con un tema del disco A mi manera del año 1997, cuéntame otra historia. Yo vengo cantando con voz campesina porque en el camino aprendí a escuchar la voz de mi gente, mi gente sencilla que escribe en la tierra lo que hay que cantar. Llego del ornero, el arte del barro con el que construyo mi canto rural. Lo hago con esfuerzo jamás con tristeza Que cosa tan linda crear y crear Lo hago con esfuerzo jamás con tristeza Que cosa tan linda crear y crear Cuando yo levanto mi canto hacia el pueblo Me siento albañil de pal y pasto que con su cuchara une con esmero y en cada ladrillo deja el corazón del domador traigo paciencia a mi canto pa que salga manso aun sin ensillare y si se retoa mi canto en un verso lo espero lo calmo y al fin lo echo a andar y si se retoa mi canto en un verso lo espero lo calmo y al fin lo echo a andar La ternura de todas las madres La mujer de campo y de la ciudad Como una caricia me brotan las coplas Cuando pienso en ella y el calor de hogar Del tambero traigo madrugadas frías Eh, cara chava, mano y la dignidad, esa que no compra la plata del cinto, sino que se gana con sudor y afán. Esa que no compra la plata de un cinto, sino que se gana con sudor y afán. De la tierra trae germilla, chavarso. Que ese innoble surco hoy quise sembrar Cuando cantó riego la patria criolla Y juntito a ustedes de cosechar Yo vengo cantando con voz campesina Porque en el camino aprendí a escuchar La voz de mi gente, mi gente sencilla Que escribe en la tierra lo que hay que cantar La voz de mi gente, mi gente sencilla Que escribe en la tierra Lo que hay que cantar. Y compartíamos la música de Germán Montes, oriundo de Naval Ruca, un paraje que cuenta con una estación de trenes abandonada en el partido de Marí Chiquita. Y yo su infancia en el campo creció entre la llanura eh amante de lo criollo desde los 6 años empuñó una guitarra y comenzó su sueño de cantor cantando en las pulperías, en altos escolares. Con el paso del tiempo el talento se fue acrecentando y así fue como eh declarado revelación en festivales tanto festivales como el fe la Fiesta Nacional del Potrillo en Coronel Vidal, Fiesta del Gaucho de Madariaga, Fiesta del Ternero en Ayach Ayachacho integrador del Festival Nacional de Baraderos, además fue declarado destacado cultural del año eh en el año 2008 justamente. Gran artista del sudeste de la provincia de Buenos Aires, fue telonero entre otros de artistas tales como Yamila Cafrun, Soledad, Teresa Parodi, Facundo Saravia o Argentino Luna incluso cantó como teronero el chaqueño para la vecina entre otro. Cuestan cuenta con varios discos y aquí compartimos desde de, eh uno de sus últimos trabajos, el tema La voz de mi gente, Germán Montes.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 Y continuamos con folclore de la República Argentina, en este caso con un grande de la música popular latinoamericana, don Horacio Pueblo Guaraní. En el año 1959 editaba uno de sus primeros discos, Pampa Adentro, y, y incluía, entre varios temas de autores uruguayos, este de don Serafín J. García, Orégano Yo sé que en el pago me tienen idea porque a los que mandan no les cabe esteo porque despreciando las huellas ajenas Si abrirme camino pa' dir a alguien que quiera Porque no me han visto la berla coyunda Ni andar hocicando pa' hacerme de un peso Y saben de sombra que soy duro de boca Y no me asujeta ni un freno mulero Porque cuando tengo que cantar verdades Las canto derecho nomás a lo macho Aunque esa verdad de esa muestra es lichera, anda en aire creíba que hubiera gusano. Porque al copetudo de riñón cubierto, pa' quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que al que solo tiene chiripa de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me engañan con cuatro mentiras, los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando truje mi china pa'l rancho, me olvidé que ahí fuese pa' hacer casamiento y de nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagao derech. Porque a mi jurisa los he criado infieles, aunque algunos griten que irán al infierno, y digo ande cuadres que de nada sirve los que solos viven pirinchando el cielo. Porque aunque no tengo, mi en que caí me muerto, Soy más rico que esos que agrandan sus campos Pagando en sancochos de tumbas Reseca al pobre peón que echa los bofes hinchando Por eso en el pago me tienen idea Porque entre los eibos estorban quebracho Porque a tuitos ellos les han puesto marca Y tienen envidia de verme orejano Y a mi que me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco. Y voy por los rumbos clareau de mi antojo y en aire preciso, pa' ser mi baquiao. dad y ella siempre hace todo igual me despierta a las 6 antes que el sol me sonríe con sonrisa triunfal y me besa con boca de mentol Y el final hoy de este bienvenidos al show con un poeta, cantante, guitarrista, compositor, dramaturgo, novelista brasileño, nacido en Río de Janeiro en junio de 1944. Chico Buarque es uno de los grandes de la música brasileña y latinoamericana sin ningún tipo de lugar a dudas. Se le conoce por sus canciones de refinar armonía eh de amores de en parte de lo que es eh, el, el trabajo de Antônio Carlos Jobim, quizás el más grande poeta eh, de Brasil, eh, Jobim, sin duda, y por sus letras, este que oscilan entre una temática de carácter intimista hasta cuestiones como la situación cultural, económica, eh, social de Brasil e incluso eh temas medioambientales. A lo largo de su vida ha ido alternando su carrera musical eh con su carrera de novelista y de dramaturgo. Eh ha editado Unas cuantas novelas, la última en el año 2016, El hermano alemán, titulada así, y ha sido muy aclamada y merecedora de importantes premios a lo largo del mundo. También ha sido galardonado con el premio Camot. En Chico Buarque de Brasil, en el final de este Bienvenidos al Show, cantando en español este, uno de sus temas, uno de sus clásicos, cotidiano. Música Cada día ella siempre hace todo igual, me despierta a las 6 antes que el sol, me sonríe con sonrisa bonval y me besa con boca de mentol. Todo el día di siente a te has de cuidar cosas que dice siempre una mujer dice que está esperando mi almorzar y me pesa con bocado de café. Todo el día yo pienso en poder parar al mediodía pienso en decir no luego pienso en la vida y continuar y me calyo con bocado de arroz. En la tarde a las seis era de esperar, ella viene y me espera en el portón. Dice estar como loca por besar, y me besa con boca de pasión. Cada noche me pide a su lado estar, media noche y me jure eterno amor. Y me aprietas a hacerme sofocar, y me besa con boca de pavor. Cada día ella siempre hace todo igual, me despierta a las 6 antes que el sol, me sonríe con sonrisa puntual y me pesa con boca de mentón. Todo día ella dice tareas de cuidar cosas que dice siempre una mujer, dice que está esperándome a almorzar y me pesa con boca de café.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 Y me aprieta hasta hacerme sofocar Y me besa con boca de pavor Cada día ella siempre hace todo igual Me despieta a las seis antes que el sol Me sonríe con sonrisa puntual Y me besa con boca de mentol